¿Sabe quién transmite? Es Radio a c u p é la mejor música para usted. Ven a la música. Bueno el sonido. Es Radio o c u p é con la mejor música para usted. Radio Acupe con música fácil de escuchar. La diferencia es Radio a c u p é la mejor música para usted.